¿Cómo estamos? Ya empezamos. Sí, parece que nos venía corriendo la tormenta, pero bueno, está bien mm, que nos moje, ¿no? Pero está haciendo un calor así que parece que estamos ya en una olla de presión. Uh -huh. eh, ya está así como a punto de soltar el agua y es cuando se siente así un calor desesperante, pero es bueno. Provocante, ¿no? Es ¿no? Es la humedad, ¿no? Porque sí. Eso es lo que nos provoca mucho, incluso nos causa problemas para respirar. Pero mira, pues ya estamos aquí. Y este es el programa no sé qué número 200. 211 maestro. Ah, vaya y te tengo unas sorpresitas, fíjate en, uh -huh. eh, durante el programa esperemos que todo salga muy bien. Uh -huh. eh, no vamos a presentar a la invitada hasta que estemos ya en contacto con ella, ya casi estamos, pero mientras tienes tiempo para mandar tus saludos, dar gracias sí. hasta los países escandinavos. Uh -huh. Uh -huh. Ya, Vargarda, cerca de Gotemburgo. Ya se lo aprendí, eh, Ellos siempre nos escuchan. Ya, al señor Sergio Faun, aquí en el China, el líder del Chinatown. <risa> que sabe dónde anda. Anda en el pipirín, yo creo. Explique pip... qué es el pipirín, la maestro. Comida. Para oh, lo que nos... pues... Es que es para lo que nos escuchan, que no están en México y que no saben de qué se trata, ah, pues, maestro. Dije, no, pues les falta barrio. Pues el pipirín <risa> es la comida, ¿o no, Juanito? ¿Sabías, sí, no? sí, sí. Ah. Puede haber ido al pipirín y, este, pues, hace falta, ¿no? Y nosotros aquí estamos pendientes porque vamos a tener un programa... ...que vamos a tener un enlace, no les voy a decir a quién hasta que Meche me diga... ...porque uh -huh. no quiero ser reprimido. Porque diario anda spoileando, dicen por ahí, y Diario anda dando sus adelantos del maestro. Uh -huh. Pero ya nada más que nuestra invitada nos avise que está lista. Pero bueno, hagamos un recuento de los daños, maestro. Hace unos meses viajamos a Ciudad de México... Y eh, ya desde antes como que le andábamos dando vueltas a esto de, de la cumbia sonidera, eh, que nos van a aclarar si este término existe como tal o es nada más como un término comercial. Mira, yo te voy a dar mi opinión. O sea, el sonidero viene desde el Sound System, eh, viene desde, desde el Caribe, en, en Jamaica, que es donde se dio mucho ese, ese sistema. Por falta de recursos, las personas armaban sus bocinas y andaban en unos triciclos Ajá. con un sistema de, son, de sonido el sound system sí. entonces si ellos comenzaban a hacer el reggae lo que se llama el dub los, o el ragamuffin sí, ¿sí, sí. ¿sí? pues es exactamente lo mismo <risa> Juanito se rió de ti <risa> Para, bueno contigo razón, ¿no? es sound entonces hacen sonidos con la boca sí, que ahora terminó en el, en el grandioso reggaetón ¿no? todo ese rollo también eso ahí tiene cayó que... pues de ahí viene todo eso pero que no es más como el rap esto de los ruiditos con la boca no no, pues no se viene del, del... ahorita no recu... se me escapan algunos nombres por lo rápido pero te voy a dar unos nombres para que los busques y vas a decir ah mira son puros Jamaquinos en los ah, System sí sí a ellos se les da esa parte se ven así como sí. Entonces, si escuchas bien. por decirlo al gran silencio, ellos hacen Raja muffin. Sí, muy ah, bien Ah, pues de ahí, hecho, viene, hecho. De, ahí viene, de ahí viene todo ese rollo. Entonces tiene que ver con la, con la precariedad económica en las zonas populares, pues que entonces tienen que buscar la manera de difundir la música con, con, con, con el Sound System. Entonces para mí, los sonideros en la Ciudad de México es como el Sound System, No es que los el Sonsisplan haya nacido en Jamaica, no, sino que todo eso se replica en las zonas populares. En este caso, pues en Iztapalapa, si va a hacer una fiesta en la calle, pues no va, es difícil que contrates una sonora. Claro. Pero el que tiene disquitos, pues ahí le da, ¿no? Clase. Yo recuerdo hace muchos años cuando el que tenía el tocadisco era el que hacía la fiesta, ¿no? Y mucho, y también me tocó todavía que había un programa de del de de Casado Canadá, que patrocinaba El Casado Canadá, de Aurelio Europeo Rocha, uh -huh. que se llamaba Barrio Latino. Ah, sí me has contado. Antes, en Barrio Latino eh, tocaban puras rolas es, de, de cumbia, o sea, la salsa no existía tanto, ¿no? Pero música, lo que le llamaban música chicana incluso, ¿no? De baladas uh -huh. y de cumbias. Entonces, pero los de la fiesta estaban supeditados a lo que se le ocurría poner al. Sí, me imagino, ¿no? Que ahí era el gusto del, que, del dueño ajá, de los discos. Pero tú hablabas y decías, oye, es que estamos en una fiesta y la quinceañera es Meche, entonces queremos que le mandes un saludo y ya te decían, ah, saludos a Meche, que están celebrando esa fiesta. Entonces <risa> la gente, como, pues no había varo, que bailaban? Pues lo que iba poniendo Varo Y así ajá. era la fiesta. Ya, ya después alguien tenía un tocadisquitos, tenía unos viniles. Uh -huh. Entonces se armaba la fiesta, pero luego tenían que repetir las canciones. Ah, porque se les acababan. <risa> pues claro, pues, o sea, oh, qué caray. para alargar la fiesta, pues, no, pues tenemos, tenemos como 10 discos, pues repítelos. O sea, dependiendo del tiempo que duraba la fiesta, sí. era lo que. Para mí es el inicio del, del, del, del, sonido, de, del sonido, pues. Ajá. O del sound system. Sí. Allí en Jamaica se hizo más famoso por esos rollos de que los, los rastafaris... Andaban en sus triciclos, esos triciclos que uno ve de tres rueditas. Ajá. Y ahí cargaban las bocinas y llegaban a la plaza y, y empezaba la diversión, ¿no? Ay, qué padre, Empezaba maestro. el bailongo. Oye, estoy ya intentando marcarle a nuestra invitada, eh, pero creo que no está enlazando la llamada. Pero lo vamos a seguir intentando. Ella me dice que ya está lista. Este, pero... Ahí está. Bueno. A ver, espérame, espérame, espérame, perdón. ¿Bueno? ¿Bueno? Hola, Joyce. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, pues, dame un minutito porque ahora sí te vamos a, a presentar como se debe. Eh, le voy a dar el gusto aquí al maestro. Te, te presento, está Beto conmigo, es quien hace el programa conmigo, es mi esposo y él es el que, el que te quiere presentar, está emocionado. Gracias. Bueno, hace como un mes fuimos a la Ciudad de México a un concierto ahí en Lunario con Santa Feria, y tenemos la intención de conocer a la persona que vamos a entrevistar hoy, pero por su agenda no tuvimos la oportunidad. Eh, por la información que tenemos, eh, ella es una de las eh, principales... No sé, parece que ella no utiliza mucho el término sonidero. Mujer en la Ciudad de México. Ella es Joyce, que tiene su, su nombre. Joyce Musicolor y es sonidera MX. MX. Así. Sí, sí, ya estuvimos. Este, y nos llamó mucho la atención. No tuvimos la oportunidad por la agenda de ella, que estaba llena, afortunadamente. Eh, pero nos llama mucho la atención de que casi no vemos chicas en, el, en la escena... Sonidera, que nosotros le llamamos. Sí. Y parece que ella es de las pioneras, ¿es así? ¿Es cierto todo eso, Joyce o no? Bueno, no pionera porque el son la mujer sonidera está desde los años 70 en ah. el sonido, entonces yo también nací ¿verdad? Ajá. Cuando ellas ya habían iniciado. Oye, pero a mí varios pajaritos, dirían por ahí, me han dicho que tú eres la mejor en esto, ¿eh? que, que eres la que anda rompiendo ahí en cuestiones de música, de gustos musicales también, porque estábamos platicando que pues antes eh, se tenían que basar todo el tiempo en el gusto de la persona que era la dueña de los discos, entonces acá todo mundo dice que tu gusto musical es maravilloso. No, yo les agradezco mucho. Les agradezco mucho, pues, a la gente ha tenido, bueno, muy buena aceptación con mi trabajo a lo largo de estos 15 años. Y, pues, ¿qué puedo decir? He tratado de traer cosas que no se escuchaban antes o, me, o trabajar en sitios donde antes el, el sonidero, pues, no, no entraba. Oye, pues antes de, de que comencemos con música y, y que ya comencemos la plática contigo, yo le voy a dar una sorpresa aquí a, a Beto, al maestro, que es, el año pasado nosotros estuvimos en el concierto de la Delio Valdés en Ciudad de México y pues llegamos temprano, anduvimos ahí dando una vuelta, en el Indie Rocks fue, ¿no? El concierto. Sí. Y... Eh, Estuvimos escuchando a la persona que estuvo a cargo de eh, musicalizar antes de que la Delio comenzara y nos quedamos enamorados de la persona que se encargó de poner esta música y hasta el día de ayer se me ocurrió pre eh, preguntarte, entonces, maestro, le presento oficialmente a Joyce, que es de quien tanto nos gustó el trabajo no, de tremendo. música antes de la Delio. Bueno, es que. A, no, pues a muchas me... gracias por asistir. Nosotros, es, yo quedé muy, muy gratamente sorprendido porque uno generalmente va y dice, ah, yo quiero ver al grupo al que voy a, a ver, ¿no? En este caso, la Delio. Pero cuando es, es, eh, comenzó a sonar la música, no, es que es una cosa tremenda, ¿eh? O sea, yo me quedé, o sea, impactado, la verdad. Y yo le dije a, a Meche, que es mi esposa, oye, ¿quién, ¿quién es esa chica que puso la música? Ya cuando me dijeron que eres tú, dije, órale. <risa> no te alcanzábamos a ver bien porque estaba bastante oscuro. Ay maestro usted ni sabía hasta ahorita está sabiendo que si sí es ella. <risa> no pues yo no sabía. No. Yo andaba bailando yo no yo no vi yo veía que era una chica. Sí era todo lo que alcanzábamos a ver porque estábamos del lado contrario a donde tú estabas. Entonces eh, sí, sí. la verdad es que nos gustó muchísimo Joyce cómo te fue a ti cómo sentiste ese evento. La verdad es que me fue muy bien eh, aparte pues Que tengo muy buena, oh, varios de los integrantes de la Delio, pues te sientes como en familia, ¿no? Sí. Es este, no sé, muy chido compartir, abrir eh, en estos casos el escenario a las agrupaciones en vivo, ¿no? Sí, a mí bien. me gusta mucho, me, me ha tocado mucho trabajar con muchos artistas en vivo abriendo incluso en el Lunario, con Son Rompepera, en el oh. lanzamiento del último disco, Batuco. Ajá. Eh, me, me he tocado con Cumbia Boluca, de Francia, con, o sea, ¿Qué te puedo decir? Para mí es una experiencia muy gratificante poder llevar mi trabajo a, junto con personas que hacen su trabajo en vivo. Sí, sabes que ahorita que ya mencionaste tanto a, a Pepera como a los Boruca, a mí me ha, me ha llamado muchísimo la atención que hemos estado viendo videos de conciertos, Y siempre, siempre sales mencionada. Y saludos a Joyce, que anda por ahí. Y a mí eso me encanta, porque eso da a que realmente eres muy conocida. Muy respetada. Sí. Lo que pasa es que me mandan saludos, porque regularmente soy yo la que abre el escenario y pues ando por ahí, ¿no? <risa> <risa> esperando mi otra vez. Sí, no, pero qué bueno, la verdad es que eh, estamos honrados en poder hacer esta llamada contigo y pues de saber quién eres, cómo inicia, creo que es como lo más interesante, ¿no, maestro? El, sí. el llegar a, a, a saber cómo a tu mente surgió esta idea de me gusta la música y me quiero dedicar o ya viene de familia o qué, Joyce. Pues no, de familia no, de hecho soy la única persona en mi, toda mi familia que se dedica a esto Ajá. Siempre me preguntan que, que por qué, ¿no? Que por qué hago esto si nadie se dedica a eso Ajá. Si nadie se dedicó a eso, ¿no? Pero uno ya desde que está chavalito, chiquito, pues ya tiene como... Realmente, bueno, en mi caso ya tienes como que definido qué es lo que te va a gustar en la vida A mí siempre me gustó mucho la música me gustaba ir al tianguis eh, el, cuando se ponían los puestos de cassettes, porque antes pues eran cassettes. Sí. Y escuchar toda la, la música que salía de ahí, ver las portadas que hacían a mano, eh, lo que llamaban piratería en aquel tiempo, los noventa, <risa> ¿no? Sí. sí. Me llamaban muchísimo. Eh, me ponía las tardes a dibujar en, en, en mi casa, en unas libretas, eh, pues la copia, ¿no?, de, de, del, del cassette. Me ponía a hacer el dibujo en la, en la libreta me ponía a escuchar música en la radio porque, pues, en mi casa yo era muy niña como para tener en ese entonces poder decirte que yo tenía mis discos o cosas, pues, no es, no es, no es así, ¿no? Ya empezó el gusto escuchándolo en la calle. Realmente yo vengo de un barrio que es muy uh, musical, es un barrio que toda la vida se ha escuchado música tropical, de verdad. Yo soy de Reclusorio Oriente Iztapalapa. Okay. Entonces... Yo nací en la, en la colonia Los Ángeles, donde son Los Ángeles Azules, wow. aquí en Iztapalapa. Ok. Toda la vida. Yeah. Ay, caramba, ¿bueno? ¿Bueno? Sí, ya, ya, regresamos, perdón, Joyce, de repente como que nos vamos un poquito. Sí. ¿Bueno? Bueno. Ya, ahí te escucho otra vez. Espero que ya, esté, que ya no se vaya el sonido. Oye, y entonces, ¿qué edad tenías, Joyce, cuando dices, creo que esto me gusta? Bueno, cuando supe que eso me gustaba, yo creo que tendría, yo ya iba a la primaria, tendría unos 8 o 9 años. ¿Y qué tan fácil fue...? Digo, normalmente dices tú que te ibas al tianguis y buscabas cassettes, otros niños van y buscan juguetes, ¿no? ¿Qué cara te ponía tu mamá o la persona con la que ibas al tianguis? No, pues me decía que no me gastara mi dinero en eso, que me comprara dulces o unas agüitas o cosas de ahí del tianguis, ¿no? Ajá. Obviamente, pero yo, yo qué... Eh... Honestamente, pues primero, yo no sabía qué música traían, porque yo era una niña, pero me gustaban las portadas de colores que le ponían en aquel tiempo que le dibujaban, por decir, un, no sé, un muñeco de, del demonio de Tasmania y con letras <risa> que decían cumbia y todo sí. ese tipo de cosas que era eh, la artesanía, ¿no? Que se ponía en las portadas. Sí. Y yo, yo compraba el que más me gustaba, ¿no? <risa> y después escuchaba en mi casa. En aquel tiempo, yo recuerdo. Que costaban dos pesos los cassettes, un billete ah. de dos mil pesos que ya no existen Ajá. ahora. Ok. eran lo que valía un cassette y era lo que a mí me daban de domingo, dos mil pesos. Entonces yo lo guardaba para ir al tianguis y comprarme un cassette. Yo hasta la fecha tengo muchos de los cassettes que llegué a comprar de niña. Yo tengo una colección todavía de, de todo eso. Qué bonito. Oye, James, ¿y la primera vez que te enfrentaste a decir, a ver, ahora yo les voy a poner la música y los voy a poner a bailar? ¿Fue de, eh, planeado o de manera fortuita? Decir, a ver, ahora yo voy a poner los discos y voy a ver cómo reaccionan las personas. No, sí, ya, lo que pasa es que yo como trabajé de locutor en una radio, oh. ahí fue donde empecé a hacer lo, lo, lo del sonido, porque mi programa era sonidero, ¿no? Uh -huh. Y yo invitaba sonidos. Y cuando no iban, pues yo tuve que empezar a poner la música. Cuando uh -huh. faltaba un invitado, pues uno tiene que hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. que, que iba a ser el invitado. Entonces, eh, recuerdo que ya de ahí me empezaban a decir, hey cuánto me cobras por venir a tocar uh -huh. a mi fiesta! Y todo. O sea, fue como que ta sí quería hacerlo, pero no me atrevía, pero como que las circunstancias me llevaron, uh -huh. ¿no? Primera <risa> vez. Que puse música, sí, la verdad que sí fue planeado No voy a decir, ah, me aventaron a poner Música Y ya no, o sea, sí fue planeado Fue en el Estado de México En un lugar que le dicen La Curva del Diablo en Ecatepec ¡Ay! Por allá fue mi primer baile Un 12 de junio de hace 15 años oh. ¡Ay, qué genial! ¿Y qué tal te fue? Me no, fue bien Estaba nerviosa Ah. Tengo una grabación de ese día, uh -huh. de cómo hablaba toda nerviosa. <risa> sí. Pero sí, esos buenos recuerdos. Claro que sí. Oye, pues, yo sé que tú tienes eh, música que significa algo para ti. Yo te pedí que nos enviaras cuatro melodías que significaran algo para ti. Y pues creo que ya es tiempo de, de que nuestro público escuche esto. Y, y que nos digas, por ejemplo, la canción de Lobo Solitario, ¿qué es para ti? ¿Qué, qué, trae, qué, ¿Qué recuerdo trae a tu mente? Lobo Solitario es mi principal recuerdo, mi principal, no sé, tema, que si yo pudiera quedarme con un tema de toda mi colección sería ese disco. Uh -huh porque precisamente me recuerdo esos días yendo, yendo al tianguis a buscar música, y fue la primera cumbia que yo escuché. Yo no sabía ah. lo que era cumbia, simplemente oí el tema, eh, me quedé así como sorprendida, me gustó mucho. Yo no llevaba dinero para comprar el cassette en ese momento. Recuerdo que llegué a casa, prendí la radio, y en ese momento había una radio que se llamaba Radio Ahí. Uh -huh. Entonces... Eh, pasaron el tema y dijeron no, una cumbia de los superlamas cumbia mexicana y empezaron a presentar y pasaron el tema bueno, es mucha coincidencia no sí <risa> eso ya, ya es una señal Ay, divina y, y fue como que buscar el vinilo de 45 de ese disco fue 7 años de mi vida porque no existe como tal eh, solo se hizo para las rocolas de aquel tiempo ah, caray. Oh. entonces me costó mucho encontrar una copia de ese tema, sí. y tengo el cassette, pero es para mí lo que marcó el hecho de que yo dije, de aquí soy, e ese tema es muy importante para mí. Ay, oh, no, sí está, así como, yo soy bastante llorona, soy muy sensible con eso, y creo que ya mis lágrimas ya se andan asomando, Joyce. No, pero es que la cosa no, no es tanto, o sea, sí es, un poco eso, pero yo recuerdo que ese día yo le pedí a mi mamá que me lo comprara, nunca se me va a olvidar que le chillé, le chillé, por favor y me dijo, no, porque eh, eh, yo no tenía tenis para la escuela, o sea, yo, mi familia pues era de muy escasos recursos sí. y me decía eh, es que te tengo que comprar unos tenis para la escuela. Y no me los compres, cómprame el cassette. Y dice, ¿Cómo crees que te voy a comprar <risa> eso en vez de los zapatos? Y siempre recuerdo cómo me vine llorando del tianguis ese día por ese, por ese cassette. Ay, no. Pues mira, vamos a escuchar ese tema. Vamos a permitir que el público conozca eh, cuál fue tu primera cumbia y regresamos a platicar, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias. A ti. Sas, Juanito. Oh <laughs> the Ok, pues, maestro, ¿dónde anda usted? Bailando. Ah, no desaparezca aquí. Oye, estoy platicando aquí con Joyce, que, que... me dices, Joyce, que ahora son recuerdos súper bonitos. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que, ¿Que hasta rompiste una aguja de un tocadiscos? Ah, pero es que fue porque todavía no sabía usarlo. Era una niña y solo me gustaba ver girar los discos que tenía mi mamá de Angélica María y César Costa y todo eso, ¿no? Ajá. Y pues como no sabía usarla, la, la aguja es muy frágil y se rompe, pero no, ya, ya ahora ya, ya, ya sé usarlas ahora sí, ya. <risa> ya eres una experta. Oye, ¿cómo te trató la pandemia? Porque pues siempre es como un tema recurrente en que todos detuvimos algún momento o o alguno de nuestros trabajos a qué nos dedicábamos, nos mandaron a casa. ¿A ti cómo te fue con esta parte de la pandemia? No, a mí me fue bien, la verdad, es que participé en algunos festivales eh, que no se pudieron hacer presencial, y entonces, uh, bueno, eh, mi participación fue en vivo, pero a través de Ustream. Mm, okay. Pero me fue bien, participé en el Festival de Los Ángeles, California, llamado Cumbiatón, que es uno uh -huh. de los festivales más grandes. Mm -hmm. Eh, eh, participé en el festival eh, de migración que le tocó es, ese año a México, en lo que fue Santiago de Chile, la Universidad de Usage, con la fallecida Lourdes Grobet, que tuve que musicalizar su, su obra, su exposición. La verdad es que me fue bien, no puedo quejar. Sí, yo el día de ayer estuve viendo una sesión que decía desde la azotea, algo así, y yo supuse que esa la habías hecho como en esta época de, de pandemia, ¿no? Eh, esa desde la azotea sí fue una grabación en pandemia, hice varias. Uh -huh. Sí, de hecho sí. Oye, pero ahí te va, algo que nos tiene sorprendidos a nosotros, eh, te digo porque nosotros tenemos una academia de baile, Entonces, eh, al principio, pues, éramos como más salsa, pero tú sabes que la, la salsa de repente es como un poquito más cuadrada. Ahora estamos bailando más cumbia, pero hemos descubierto que en las sesiones que tú tienes, eh, de repente nos tienes así fascinados con la cumbia y de repente pones unas canciones de salsa que dices... ¡Oh! ¡Ajá! Haces que el corazón vibre tremendo. Conoces muchísimo de, de salsa también, Joyce. Sí, es que, como te digo, en este barrio crecimos con la música tropical, que fue la salsa, la guaracha, el sur montuno, ¿no? Y pues desde Chamaco trae unos ciertos temas de antaño, otros que he conocido en mis viajes, eh, en mis viajes a Colombia, Guatemala, a diferentes lados vas conociendo otro tipo de música, principalmente en Sudamérica, ¿no?, que es donde hay mucho, es, vene, la salsa que viene de Venezuela, ¿no? Ajá. Que muchos no conocen, pero es buenísima. Sí. En Perú. En Perú también, sí, sí, sí. Y la colombiana oh, también, sí. La verdad es que sí nos, nos hemos sorprendido. Oye, y luego, eh, ay, es que tienes tantas cosas por preguntarte que te podemos <risa> preguntar. Eh, a nosotros nos encanta cada vez que vamos a Ciudad de México ir ahí un rato a bailar a la Alameda Central. Ajá. Y eh, también has estado ahí y la gente impresionante cómo baila contigo y no quieren que te vayas. Ah, oh, la Alameda es muy bonito ir a compartir música. Me ha tocado trabajar ahí en el kiosco que está Ajá. en la Alameda y también eh, junto al lado del Hemiciclo, ¿no? Ahí Ajá. Y pues sí, es, es muy chido. Ahí llegué a tocar la última vez con la Perla de Bogotá. Ah, sí tuvimos la perla de Bogotá y fue muy bonito porque yo me gusta mucho compartir con agrupaciones en vivo, ¿no? Sí. Es como el conjunto del sonidero y un grupo en vivo, entonces ah, se han hecho buenos matches de trabajo con las agrupaciones y, y la Alameda ha sido también un buen punto para, para esas colaboraciones Esperemos que nuestra siguiente vuelta a Ciudad de México nos toque una de esas, sería genial oh, ojalá. <risa> <risa> oye ojalá! Oye Ahorita que, que estás mencionando esto del sonidero, ¿es correcto decir cumbia sonidera bajo tu concepto? Bueno, bajo el mío no. La mayoría de gente que, que, que dice es que cumbia sonidera porque suena, suena sonidera. Mm, más bien, no, yo siempre lo he dicho, la cumbia eh, es cumbia. O Ajá. sea, eh, hay sonidos que tocan... Especialmente música high energy Hay sonidos que tocan Música de rock nacional O rock Y no por eso es rock sonidero Ni, ni high energy no, no. sonidero O sea, todo lo que tocan en un sonido Es sonidero como tal uh -huh. Entonces no, cumbia es cumbia En todas sus vertientes eh, Llamada cumbia electrónica Cumbia sonidero eh, Es cumbia, trae la base de la cumbia Fíjate, ¿a Guadalajara nunca has venido? Joyce? Sí, varias veces. Ah, no, no hemos tenido la suerte. No, lo que pasa es que, ¿sabes que Nuestra plática me la quedé guardada para que el maestro se fuera sorprendiendo de lo que nos ibas a dar de, de información, oh. pero sí, dice que, que sí le ha tocado venir varias veces. Oh, bueno, porque aquí ese formato no se ha dado mucho, se ha dado últimamente... Hay una persona que te, que te sigue y te conoce aquí, se llama Calvox, no sé si lo conozcas. Mi es, gran hermano Calvox, claro sí, que sigue sí, no. varios años, he hecho las voces de sus discos. No, no, <risa> es que Calvox sí la rompe también, y ha hecho ese formato aquí, de hecho él, él la, hizo ese formato con, con, con la cumbia, los Boruca, sí. hicieron un concierto aquí en el C3 y abrió eh, Calvox y la verdad es Independiente. Bueno, en el Foro Independencia fue con la Delio Valdés. Ah, sí. Y en el, y en el C3 con los Borucas. Ah, es cierto, perdón. Hizo dos, y eso, eso hace falta, creo que aquí en Guadalajara, que se haga un poquito más, más recurrente, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Realmente este concepto que dices tú de que al sonidero le toque abrir a los grupos en vivo, realmente es muy buen concepto, así lo hemos percibido, porque ya nos dejan con esa emoción arriba. Ajá, entonces hacen tan bien su trabajo que, que nunca llegas al momento de decir, ay, que ya se baje y que se suba el grupo en vivo. No, realmente lo comienzas a disfrutar desde el sonidero. Claro, ese es que siempre buscamos el hecho de llevarle a la gente un mejor espectáculo, ¿no? Sí. Que lo disfrute desde el que llega temprano hasta el que llega a, a ver al grupo en vivo como tal hasta el horario estelar. Sí, sí es cierto. Por eso hay que llegar temprano. Sí. <risa> Oye, Joyce, pues yo quiero que hablemos sobre tu segunda canción, que es a cargo de una chica. A mí me fascinan las voces femeninas, tanto en la cumbia como en la salsa, y esta está a cargo de Xochitl Mejía y se llama Vuelve Sí, esa canción es una canción también eh, de los 90. Xochitl una chica de aquí, de Ciudad, bueno, de lo que es Ciudad de México, de las voces más emblemáticas del sello discográfico eh, que fue por excelencia de grupos mexicanos, que fue sello RUM, del señor Arturo Mejía Okay. Eh, y entonces esperemos que la disfruten porque fue ella, para mí ella sí fue llamada la reina sonidera en cuestión de la cumbia mexicana Sí, a mí, a mí me gusta, la verdad es que ya conocía dos, tres canciones de ella y sí, sí me late bastante, así que vamos a escuchar, sin duda les va a gustar y regresamos a la plática sí. tan interesante sí. Hicimos correr aquí a los chicos del programa. ¡Qué rola, eh! No, mi respeto. Oye, bueno, no sé, maestro, ¿usted quiere no, preguntar no. algo? Porque siempre dicen que no lo dejo hablar. No, no, es que estoy escuchando, la verdad está muy... Bueno, estábamos hablando de la rola y que está, pero, Sí, prendida, so chile, eh. la verdad es que Sochil. yo la, la conocí por estas recomendaciones que te hacen las plataformas. Y como ya sabes, como ya dije, me gustan mucho las voces femeninas. Entonces, la verdad es que me gustó muchísimo. Y yo siento su voz muy intensa. A mí eso me, me gusta bastante. Joyce, yo quisiera que nos platiques cuál es la diferencia de tu primer evento hace 15 años y tus eventos más recientes. Me, me refiero a qué tan fácil... Digo, no tenemos idea, el público en general... ¿De qué tan fácil o qué tan difícil es para un sonidero poder preparar un evento? O sea, ¿realmente es lo que se te va ocurriendo en el momento? como vas viendo a la gente? ¿O tú ya llevas como un, un plan? No, yo siempre es como voy viendo a la gente. Nunca he armado un set en mi vida. Oh. Creo que no puedo hacer eso porque... Si va un compañero antes de mí o después, yo no sé si él vaya a acabar con uno de los temas que yo pensaba iniciar. No sé, o sea, realmente nunca para no pasar por esa situación. Es que yo llevo mis discos y digo, a ver, conforme yo los vea, porque el público siempre es distinto. Hay público que sí es más cumbiero, hay público que es más al cero, hay público que le gusta la música variada. Entonces... Dependiendo a cómo los vea yo, pues es el show que, le, que les presento, ¿no? Porque también, o sea, está bien que uno tenga su sello y su forma de trabajo, pero también es bueno eh, hacer al público siempre parte de ti, de tu show, y darle también lo que le gusta. ¿Cierto? Oye, y, y de ahí mi siguiente pregunta, ¿cómo ha...? Porque yo me imagino que más de una persona te ha dicho que eres la mejor en esto. ¿Cómo crees tú que haya surgido o, o quién fue la primera persona o, o qué comentarios has escuchado que se refieren a ti como que eres la mejor sonidera? Bueno, pues es que eso, el público, no sé en qué se base, ¿verdad? <risa> <risa> a mí en qué bailar. Sí, oye, oh, el maestro oh, dice que, que en qué él es el bueno. que lo hiciste bailar mucho, dice pues el, el público siempre es eh, bajo yo de un escenario y, y siempre es bonito porque siempre hay personas que te dicen eso, no eres la mejor te admiro, te sigo, te abrazan te llevan una flor te llevo, no sé, siempre Ay, es muy bueno el público conmigo el, el periódico igual no han sacado notas eh, diciendo a esto el otro, el periódico El país el sol de México va, eh, otros eh, que hay ahí Y, y pues eso uno se lo deja al público, ¿no? Uno no puede prodigar, decir, yo soy el mejor, eso, eso viene de afuera, ¿no? Y cada uno tendrá su motivo, el por, qué, el por qué lo diga. Mira, y te voy a decir, al maestro no es fácil que alguien lo impresione en cuestiones musicales, y ahorita él te dice que estaba bailando, pero es que siempre, antes de que comenzara, o sea, tú ponías una rola y lo primero que hacía era voltear y me decía, es que escucha, eso no cualquiera lo conoce, y entonces ya bailaba y venía la siguiente y era el mismo comentario, y siempre fue de, esta chica sí sabe esta chica sí sabe, y mira el, la vida nos llevó a ti, a que tenemos amigos en común, tanto Cuatrero que esperemos que nos esté escuchando como Calvox, así que llegamos Ay, así como al, llegamos al punto exacto, ¿no? si sí, hay que decirle a, Calvo, a digo a Cuatrero que haga un evento aquí en su restaurante con Joyce. El buen cuadrero. Un día de estos nos lo encontramos. En mi próxima visita a Guadalajara, verán que por ahí. Hacemos algo. Sí, es que me habían ofrecido un, un evento, pero eh, recién tuve un, un una situación de salud, sí. por la cual no pude ir, pero me contactó un, un sonido pantano de de Guadalajara. Ok. Eh, quería que fuera su aniversario tocar, pero la, con honestidad yo estaba recién eh, este, salidita del hospital y pues no. Pero ves esperemos que pronto andemos por allá. Vamos a hacer todo lo posible porque ese pronto <risa> sea muy pronto, muy pronto, Joyce, créeme. Vamos a meter presión. <risa> <risa> Oye, pues yo quiero que escuchemos una tercera canción porque esa canción para mí también es una de las canciones que creo que más tarareo eh, tanto en clases como fuera de, y se llama Llorar y está a cargo de los socios del ritmo. Sí, esa canción especialmente me trae un recuerdo muy bonito de mis 15 años porque fue en el año en el que se estrenó ese disco, Ese tema sonaba mucho en la radio y yo se la pedí cinco veces al sonido que vino a tocar a mis 15 años. <risa> ¡Qué bonito! <risa> ¡Es mi fiesta, ¿no? Ajá. Ay. Así que vamos a escuchar llorar de los socios del ritmo. Excelente. Que todo fue un marquillo, por no estar contigo, tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia Naltar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado, y sigo enamorado, pero tomas a otro mar. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar, contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Nada remediar, pues el tiempo ha pasado, y sigo enamorado, pero tu amas a otro más. Maldita, mi duda fue fatal, y es la que me hizo escapar. Contigo toca en el cielo, y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Aquí el maestro Joyce corre y baila en otra área de aquí. Estamos transmitiendo desde una librería. La rueda. La rueda cartonera. Entonces va y baila donde hay espacio y luego regresa corriendo al micro. ¿Cómo ves? No, así debe de ser. No, <risa> debe ser. Oye, yo te quiero pedir un favor muy especial. Eh, esa canción de, de Llorar. Nosotros tenemos unos amigos aquí en Guadalajara, un grupo cumbiero que se llaman The Tropical Yeah. Y eh, yo le echo muchísimas porras al vocalista, se llama Mike y esa canción en especial le sale muy muy bien. Serías tan amable de mandarle un saludito que que nada más se va a conectar para que tú le mandes un saludo, por favor. Claro que sí, vamos a mandar un saludo a Mike desde aquí, desde la ciudad de México, de parte de Sonidera MX con mucho cariño. Ay, eso no cualquiera lo tiene. No, ¿eh? Man. Déjenme les platico. <risa> Oye, Joyce, ¿alguna, algo que, que recuerdes tú que haya sido así como, que digas, ¿este fue o ha sido el mejor evento? Supongo que todos son especiales, pero uno que a ti te traiga un recuerdo que haga que, que tu piel se emocione, que tu piel se erice. Ay, Dios, es que sí son un montón. <risa> <risa> pero, bueno, creo que uno de los más significativos sería un evento llamado Arriba el Norte, en el que participé en el Salón Los Ángeles, uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Y compartí camerino y escenario con uno de mis grandes ídolos desde niña, que fue el maestro Toy Selecta de Control Machete. Wow. Para mí, eh, pues tengo una amistad con el maestro de algunos años, he grabado algunas cosas para él en su estudio, eh, Y tenemos una amistad fuera de la música y ha sido como, wow, compartir un escenario cuando él volvió después de tantos años de no estar a la vista del público tocando en vivo. Fue para mí compartirlo eh, como que una de las grandes experiencias que nunca imaginé, ¿no? Porque pues yo crecí oyendo su música, crecí escuchando todos los discos que él produjo para otras agrupaciones, ¿no? Entonces creo que sí ha sido uno de los, de los eventos que más me ha marcado. Claro, porque ya ahora, como dices, hay una, una amistad fuera de... Y, y cuando eres eh, más joven, de repente ves a tus artistas como inalcanzables, ¿no? Y ahora nombrarte sí, amiga, pues ya es muy marcado. Sí, la verdad es que sí. Oye, Joyce, eh, mencionábamos al, a, al maestro Alberto Pedraza. Eh, yo siempre he tenido la duda porque yo sé que es como, como de los... Eh, artistas más más que maestro más utilizados, podríamos decir su música dentro del medio sonidero ¿qué tiene la cumbia de Alberto Pedraza que la hace como tan llamativa para, para que se esté reproduciendo en, en, la, en el modo sonidero? Bueno, más que nada la música de Alberto Pedraza pues trae arrastrando toda una dinastía, ¿no? de cumbia de varias generaciones eh, que trae el estilo desde la vieja guardia que era Supergrupo Colombia Ajá. hasta el día de hoy. Entonces, eh, su estilo, más que nada, fue algo que marcó un estilo propio en la Ciudad de México. Entonces, ya traemos básicamente su tonada en el ADN, la mayoría de los chilangos sí. que vivimos aquí. Sí, es Entonces, ya es como Alberto Pedraza y, y bailas inmediatamente, aunque no sepas, sí. porque crees algo de, si no fue supergrupo Colombia, con algo de la dinastía pedraza, cualquiera de los grupos que haya de ellos. Sí. Oye, dices que, que los que traemos sangre chilanga, y los que traemos sangre chilanga que vivimos en otro estado, también. <risa> sí, porque ya lo llevamos a otro lado. Acuérdate que la expansión de la cumbia, su principal expansión, pues fue la migración, ¿no? De las sí. personas, sí. que fue quien la llevó de un lado a otro. Sí. Oye Joyce, pues, uh, digo, tristemente cuando uno se divierte el tiempo se va volando... Creo que si tú nos lo permites, eh, vamos a dejar abierto el micro para coincidir en otra fecha y seguir platicando ya directamente como sobre la cumbia contigo, porque creo que el maestro aquí se va a quedar y como aquí, con ochenta mil preguntas. aquí en Guadalajara, si se puede. ¡Ay, sí, qué genial! El, el, el... Nosotros nos encargamos. Sí. Tú deja ese tema a, a cargo de nosotros. Pero me encantaría que nos des tus redes sociales, si queremos ver lo que tú haces, cómo te encontramos... ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos estar pendientes de todo lo que tú haces? Uh, bueno, por Instagram o Facebook como Sonidera MX, ahí pueden ver eh, los eventos que, que he tenido, eh, donde he participado y también pues las nuevas fechas, ¿no? Eh, solamente les puedo adelantar que Ciudad de México se va, pues, se va a vestir con un gran evento este 14 de septiembre Quien pueda asistir, el, no puedo revelar quién va a estar en el cartel, ¿verdad? Hasta que salga oficialmente, pero va a ser un evento para la historia, si se los digo, en oh. un lugar. Y aparte, en 14 de septiembre, para que me vayan a ver ahí en ese gran evento. Maestro, ¿qué quiere para poder llevarme al 14 de septiembre, Ciudad de México? Hay ah, que barrar. <risa> Déjame ver si lo convenzo yo y si por allá nos vemos. <risa> claro que sí. Oye, pues la verdad es que ha sido un súper gusto el, el poder escuchar tu voz directamente ya con nosotros. Eh, quiero que terminemos con esta última canción que se llama Historia de Amor. Y que nos digas, todas, todas tus canciones fueron así como, como muy enamoradas, a mí eso me encantó porque la cumbia, yo siempre lo he dicho, es algo que no es tan cuadrado como la salsa, es algo que te permite divertirte mucho, pero también conquistar a alguien, ya sea escuchando o dedicando la letra. Entonces, ¿qué es para ti Historia de Amor? Historia de amor es muy importante, pero también fue uno de los primeros temas que yo escuché en mi adolescencia, pero que ya venían mucho antes. Eh, ese, ese tema lo escribió un gran amigo mío, del cual tengo la fortuna de decir que, que he compartido hasta sus visitas a mi casa, el gran maestro Memo Muñoz, el diablo de la cumbia. Eh, él lo escribió para el señor Tiberio y sus gatos negros. Y pues... Nada, pues son cumbias tristes para sufrir alegre, ¿no? Al final del día, <risas> sí. eso es lo bueno de la cumbia. Espero que la disfruten porque realmente es uno de los temas mexicanos más emblemáticos. Yo siempre celebro la cumbia de todo el mundo, pero en México tenemos grandes cosas y esta canción es una de ellas. Pues vayamos a disfrutar, no nos decimos adiós Joyce, sino hasta pronto, ya sea... Eh, nuevamente por llamada o aquí ya en vivo con nosotros, pero seguimos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Y que viva la cumbia, maestro. Te mandamos un fuerte abrazo. Aquí es. Dicen por ahí cúmbiate la vida. Sí. Así que nos quedamos con eso. Gracias, Joy, no me cuelgues, por favor. Vamos, Juanito. Maestro, nos escuchamos el siguiente martes. Sale. Gracias. Disfruta tu ciudad.